Para realizar cualquier mal negocio, la mejor carta de presentación es... Alfonsín Clasificados. Venimos por el aviso de Alfonsín, señora. ¿Cuánta gente llega hasta usted día a día con esta frase? Claro, porque Alfonsín Clasificados le ofrece... Urgente. Gratificaré a quien encuentre salida decorosa perdida durante actual periodo de transición. Imprescindible para evitar desmanes y disturbios durante traspaso de mando próximo 8 de julio. Llamar a casa de gobierno, preguntar por alguien que todavía no se haya ido. Se necesita caravana con buena disposición para acompañar a ex presidente hasta su nuevo domicilio. Preferentemente gente alegre y optimista. requisito indispensable haber pasado los últimos seis años radicados en el extranjero Perdedor Nato se ofrece para participar en campañas preferentemente políticas con amplia experiencia en desaprovechamiento de oportunidades históricas, ceguera política y adaptación total a verticalismo llamar a comité radical de la provincia de Buenos Aires, preguntar por Juan Manuel alias El Mufa A poder, compramos cualquier tipo, sin preferencias, que en estado en que se encuentre, no importa grado de deterioro, imprescindible para entregar a nuevo gobierno. Como siempre, pagamos de más y vamos a domicilio, aunque no aseguramos discreción. A Boy Scouts, para integrar cuadros en Fuerzas Armadas, requisitos, foja de servicios intachable, y tener la cara limpia, para ser presentados Ante multitudes en desfiles y actos gubernamentales Para realizar cualquier mal negocio La mejor carta de presentación es Alfonsín Clasificados